Artículo 74 Numeración de la inscripción de naturalización. El acuerdo de naturalización, será estrictamente individual, otorgado por el Poder Ejecutivo con un número correlativo para cada uno, iniciando el 1 de enero al 31 de diciembre, para los fines de identidad establecidos en el reglamento de esta ley, pudiendo el Registro Nacional de las Personas, establecer códigos especiales para ese efecto. En caso de contravención de la presente disposición, el Departamento de Registro Civil, lo devolverá al Poder Ejecutivo, para que éste, haga la corrección correspondiente. Mientras tanto, se mantendrá en suspenso la inscripción.